Bien, pues eh, la Concepción del Trabajo está participando en esta idea de bola general con, con una convocatoria propia. Eh, pensamos que la, la, el, todo el tema de, de, de la crisis que, ha, que están, nos está azotando, hasta ahora la, el único pago que ha habido ha sido por parte del, del, de los trabajadores y de, de las trabajadoras hay un trabase de dinero a, a lo que es el capital el financiero, básicamente. A el capital financiero y a los banqueros. entonces el, pensamos que no, no, no es ni el camino ni, ni la solución el, el, el trabajo el trabajador los trabajadores no hemos participado en la, en la elaboración de esta de esta crisis por lo tanto no somos la solución de esta crisis eh, creemos que la, la, la, el, se tiene que, que dar un cambio radical en lo que es la, el, el concepto de, de... La sociedad de, de, de mercado ya no, no, no es válida, no eh, tenemos que pensar más en, en, en lo que es el reparto del de, tanto de la riqueza como del trabajo y de, de, de, de, de forma y manera que el, el, el, el trabajador, la trabajadora, el ser humano pueda disfrutar de su esencia y... Eh, mmm, participar participar que participemos todos en lo que en lo que toda la riqueza que, que generamos. Hasta ahora esa riqueza ha sido acumulada en los tiempos de vacas gordas por parte del capital y también en los tiempos de vacas flacas quieren quedarse con con todas las Es por ello que esta huelga es el principio, tiene que ser el principio de un de un proceso de movilización en el cual el mundo del trabajo, los trabajadores y trabajadoras dejen oír su voz y poniendo su, su, sus condiciones de, para salir de esta verdadera.